Estamos ya con la última media hora del programa del día de hoy Tu Tiempo Mujer y vamos a estar hablando ahora de eh, las mujeres y el sindicalismo porque la incorporación de, de la presencia femenina, digo, en los sindicatos ha aumentado en forma sostenida durante los últimos 40 años superando incluso el número el número de, de hombres femeninos que se están afiliando actualmente, no obstante no obstante eso, es importante subrayar que esta incorporación va más allá de un mero incremento numérico de mujeres en la fila de los sindicatos, y porque las exigencias de la agenda de igualdad en esto el movimiento sindical requiere de un cambio de paradigma que coloque a las mujeres en pie de igualdad y en la primera línea de decisiones. Entonces vamos a estar hablando ahora nomás, porque ya la tengo en línea telefónica, a Marcela Urban, ella es secretaria general de SADOP, la PAMPA, que es el sindicato de docentes eh, privados, y, y es secretaria general a cargo de la CGT regional. Eh, así que ya la estoy saludando y vamos a hablar de todo esto. Marcela Urban, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Mari, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, estaba yo haciendo un poquito la introducción de lo que significan las mujeres en, en los sindicatos, eh, me pareció interesante tener tu mirada porque, bueno, sos, creo, la primera mujer secretaria general de la CGT, no es tontería eso, y además llevas muchos años siendo la secretaria general de Sadov. Sí, sí. Eh, yo también te escuchaba atentamente y, y si bien es cierto y coincido totalmente con vos Que en la mayoría de los sindicatos la presencia de la mujer Ya sea en, en la afiliación y queriendo pertenecer en las conducciones mm. Ha sido en este último tiempo sí. bastante importante y se está viendo Eso por un lado, particularmente en el caso de Sadov Las elecciones últimas del 26 de abril que van a hacerse cargo a partir del 5 de julio de este año, tiene en su cabeza a nivel nacional después de 76 años a una mujer como secretaria general. Ah. Siendo uno de los sindicatos que más del no. 85% son mujeres. Son mujeres, claro, claro. Y tuvimos que pasar 76 años para que una mujer por primera vez acceda a la con... secretaria general. No, Eso te da una lectura de que el poder patriarcal, la masculinidad, siempre se impuso sobre nosotros. Sí. Y ahora estamos en estos tiempos, gracias a Dios, en que la cosa está cambiando. claro Y la mujer está ocupando lugares, que sí. eso es primordial. Sí, sí, y lugares de poder y de decisión, digo, porque para, la, para los rellenos de... de cuando se hacen los listados para las elecciones y todo lo demás, bueno, ahí, ahí sí, pero en los lugares decisores... Ahí, claro. ahí te buscan, pero también, ojo, ¿eh? hay sí. que tener siempre, yo siempre hago la lectura después, te buscan como para ese relleno. Claro, a eso me refería. Porque los primeros refería. lugares siempre. ya sabemos quiénes los ocupan. Sí, mirá, eh, un caso... Reciente eh, hubo seis listas en la en la provincia de La Pampa para gobernador y goberna, o gobernadora, y ninguna uh -huh. lista fue encabezada uh -huh. por una mujer. Por una mujer, o sea, exacto. Siempre son los segundos lugares, eh, los eh, varones, los hombres, no, no se corren del primer lugar. Sí, sí, sí. Y Mira, y mi historia, yo te cuento, en el sindicato del sí. SADOP... ¿Cuántos años lleva en el Sado, ahí como secretaria general? Como secretaria llevo... Eh, Tres mandatos electa. Bien. Uno, como está sucediendo ahora con Sado, con la CGT, que tuve que quedar a cargo, uh -huh. secretaria adjunta a cargo de la general. Uh -huh. Y bueno, y después los primeros tres cuando apenas incursioné. Bien. Tengo la edad de mi hija, porque yo entré en a ocupar como junta normalizadora estando embarazada mi nena. Mira. Y tiene 20 años. Están 20 años este dedicados sí. al sindicalismo, Marcela. Exacto. Es Bien. más, mi nena cuando nació, yo tenía que ir a las reuniones del consejo de directivo y me decían la pita pampeana, así <risas> la habían bautizado, y la llevaba, obviamente, sí, bebé, sí. Y la llevaba. Seis meses me subí por primera vez a un avión y la sí. llevé. Y sí, es así lo que hacemos. Que bueno, eh. Y, y sí, este, las es que nosotras tenemos, como a veces ¿viste? uno dice, ¿con qué caricatura te pueden comparar? Y na, nos, las mujeres somos mujeres purpo, 20.000 brazos para ocupar y a cubrir tareas de todo tipo, y las hacemos. Toda, y que es tipo. como que pareciera que el cansancio nunca nos llega. Uh -huh. Y lamentablemente, uh -huh. cuando nos llega ya nos afecta mucho en la salud. Sí, ya lo creo. Que Ahora, en eso tenemos que ser muy cuidadosas nosotras. Sí, sobre todo empezar siempre a hablamos, sí, y siempre hablamos nosotras con las compañeras de, de, de, de cuidar la salud mental, viste que es, lo, mm -hmm. es primordial, porque en estos sí. tiempos tan difíciles y, en lo, y con todo lo que atravesamos cotidianamente, eh, sí, nos perjudica muchísimo terriblemente, sí, así sí, que sí, sí. bueno el cuidado nuestro que, que viste siempre hablamos de cuidar a otras o a otros y, claro. y no nos ponemos en primer lugar muchas veces sí, sí, sí, bueno, la, es una... el mandato y todavía nos cuesta mucho este, derribarlo sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero queda en cada una de nosotros sacar esa fuerza interior sí, para porque si no no vamos a poder romper nunca el esquema, ¿viste? tenemos Exacto. que seguir este militando esas batallas Sí. con respecto a CGT, sí, te cuento sí, CGT, que... no debe eh, ser un ámbito muy, muy amigable. Uy, uy, uy, ese, ese es muy jugoso. Eh, cuando nosotros entramos, hace seis años atrás, eh, estábamos rearmando la CGT, porque había queríamos una CGT con puertas abiertas a todos los sindicatos, que se que se note su presencia y demás, y se militó y se conformó una lista. Eh, la característica que tiene la CGT es que se llama a los sindicatos, los cargos son de los sindicatos. El sindicato decide qué persona va a ocupar ese lugar. Ah, ¿Se elige eso? ¿A dedo así? Eh, no, eh, dentro de mi sindicato, por ejemplo, el secretario general dijo, bueno, va la, en ese momento va la secretaria general a ocupar el cargo. Ajá. O si no, te puede decir, bueno, la secretaria general dice, no, mira, estoy tapada de problemas dentro de, de nuestro sector, bueno, designas a la adjunta o a la secretaria gremial para que ocupe el cargo dentro de la CGT. Bien. En este caso me eligieron a mí, la secretaria general, yo lo acepté. Empezamos a trabajar y cuando se armó el listado me propusieron los varones uh -huh. que como adjunta Marcela, ¿qué te parece si SADOP ocupa el cargo de secretaria adjunta? Buenísimo, dije yo, bienvenido sea consulté a, al secretario general nacional de mi sindicato, dio el ok, listo, ahí estamos. Uh -huh. Todo iba bárbaro, las primeras reuniones geniales, pero claro, este había que tomar nota. Y, imagínate, maestra, mm, todo, claro. cuando me tomaba nota, traca, sí. te, traca, te veían que yo notaba el secretario de actas hizo la plancha. Ah, claro, te, cuando diría, te dejó el trabajo. Claro, pero todo en silencio, era todo por miradas y acciones, entonces lo dejaban ahí. Terminaban las reuniones y después me llamaba, Marcela, te vi que tomabas notas, después me, me pasas las fotos o lo, el resumen para poner en el acta. <risa> bueno, la primera vez dije, sí, son mis anotaciones propias. Claro. Y quedó. Ya en la segunda reunión, yo lo miré, lo localicé, lo fiché, yo seguí tomando notas. Cuando me las viene a pedir, yo dije, bueno... Son mis anotaciones. Vos ya estás acá. Si querés te la, eh, te doy hoja y lapicera. Bien, nota Anotá. Claro. claro, porque so, yo soy la adjunta. No soy secretaria de acta. Menos mal que no me dijo pasar el acta. Sí, ya <risa> todo el trabajo. Pero sí, una, una cosita interesante que en un momento de una de las primeras reuniones, que es una anécdota, ¿no? Porque después cambió todo. Decían, mmm, podríamos tomar unos mates. Vos imaginate que yo era la única mujer sentada Con 17 hombres Ah, no, tremendo Y eh, podríamos tomar unos mates Ya nada Claro, espera que vos lo prepares El secretario sí, sí, general, Pancho, muy buena onda Conmigo, que somos grandes amigos Me dice, Marce, ¿por qué no cargas el termo Y te preparamos unos mates? Uh -huh. Ah, disculpen, encima pavas de mi parte Dije, disculpen sí. Fui y lo preparé, porque yo Vamos a tomar unos mates, vamos, pero yo no, no me hacía cargo Puse el termo y ya me había entrado el calor de abajo hacia arriba, viste, cuando vos vas. Agarré, fui, lo puse arriba de la mesa. Agarré la agenda y seguía anotando. Nadie tocaba el termo ni el mate. Uh -huh. Y por ahí uno de los compañeros dijo, che, ¿vamos a tomar mate o no? Y yo ahí lo tienen. Uh -huh. Y empezaron a tomar mate. Cuando terminó la reunión, yo sí hablé con mi secretario general, y dije, eh, yo estoy acá igual que vos, igual que todos. El que quiere su armate, que se levante y lo prepare. Sí. Y el que quiere, tiene que tomar nota, que se siente y que las tome. Basta Cada ya. Cada quien con su rol. Y bueno, y ahí empezamos a funcionar mejor. Esta conducción duró seis años porque tuvimos la, la pandemia de por medio claro. y a nivel de la Secretaría de Trabajo Nacional, todos los sindicatos y la Confederación General de Trabajo postergaron el tema eleccionario. Y eh, da la casualidad que el 25 de noviembre del año pasado, cuando se volvió a renovar las autoridades de CGT, se volvió a repetir la fórmula, uh -huh. eh, Fagiani-Urban. Lamentablemente en ese momento de las elecciones hubo un inconveniente con Fagiani por una cuestión de papeles y demás, entonces se propone a otro compañero. Y ahí se llamó a todos los gremios, eh, se armó una interesante situación, Porque más de 16 gremios, somos 47, 16 gremios, dijeron, gremio, ¿por qué no va Marcela? ¿Y por qué no va Marcela? Uh -huh. Y yo sentía esa presión y esas ganitas. En el momento que nos propusieron, este a ver, y me dieron la, la palabra, yo dije, la fórmula siempre puede Fagián y Urban, yo la respeto, y si a mí me aseguran que después hacían iba a volver a, a tomar el cargo, sigo siendo sojuntas, no hay problema. Agradezco la confianza que depositan en mí los compañeros y piden que sea general, pero respeto la fórmula. Bien. ¿Por qué? Porque se designaba otro compañero que una vez que se normalizara la situación de Fagiani, ese chico sacaba licencia y asumía Fagiani. Como, lo poníamos como vocal y después asumía. Bien, quedó todo así. Ete aquí que las circunstancias de la vida en febrero de este año, el 3 de febrero, me llamaron el secretario adjunto, Aníbal Smith, secretario general de gráficos, eh, me llama y me dice, Marcela, vamos a hacer una reunión, porque voy a sacar licencia. Ajá. Ajá, dije yo, y ahora entonces hacemos todo el corrimiento de cargo y asume Fagiani. No, no puede Fagiani porque los papeles siguen sin estar ordenados. Bien, entonces quedaste Ajá, ahí. dije yo, y te quedas a cargo vos. Ajá. Y uno dice, bueno, respiro, y yo dije, la acepto. Yo ah, acepto claro. este este sí. reto, vamos a hablarlo con todos los hombres y las mujeres, porque si una de las cosas importantes, gracias al apoyo que tuve en su momento del secretario general eh, y, y de algunos gremios que no, nunca hicieron ninguna objeción y apoyaron de entrada, los demás se quedaron en silencio, fue armar el grupo de mujeres sindicalistas. Bueno, contame de eso, ¿cuántas mujeres sindicalistas hay dentro de la CGT? Co ocupando cargos en, en, sí, ocupando de autoridades, cargos, sí. somos siete. En 40, total de... 47 Minoría absoluta. Minoría absoluta, pero somos la minoría que se está haciendo sentir. Sin duda, eso yo ya... Primero lo... principal, ya estamos trabajando todas. Cada sí. una en su secretaría... Haciendo actividades y Bien. llevándolas adelante sí, sí. Cosa que con los hombres cuesta no, no, Cuesta seguro, llevarlas Porque eso. a veces tienen el cargo para ser nombrados Sí, sí, sí Las mujeres este, tenemos totalmente otra impronta. claro Y mi trabajito como secretaria general adjunta Estoy llamándolos Y les estoy proponiendo Bueno, porque no vamos a ver al ministro de la producción Vos como secretario de la producción Dentro de nuestro listado Empezás a generar vínculos Hacés paz ...acordamos con el compañero y vamos juntos a hacer tal cosa... ...acordamos con el tesorero y empezamos con todo el movimiento de la cobra de la cuota sindical... ...acordamos con con el, nuestro compañero de la Secretaría de Igualdad y géneros ...y traemos a una, a una compañera bastante importante que haga una presentación del libro en mes y junio... ...que ya te vamos a invitar, Mari, sí. para que nos acompañe y estés... ...y así estamos movilizando cada una de las secretarías y las estamos llevando adelante. En cambio con las mujeres nos llamamos qué tenés para hacer, ya te llevo, Marcela, sí, sí, tengo esta idea toda. absolutamente somos, dinámica. Son diferentes, eh, y en organizadas eso. y organizativas. Exacto, Entonces, exacto. pero vos cómo lo ves de acá en adelante porque <coughs> estamos en nadie nadie puede desconocer la situación no solamente en el, en el país en general, ¿no? Con, con, con los conflictos sociales y económicos sobre todo. Exacto. Eh, ¿Cómo ves el, el futuro, en el futuro, la inserción de las mujeres en los sindicatos? Eh, ¿Qué esperás vos de eso? ¿Esperás una mayor incorporación? Eh, un, ¿Un rol activo como lo están teniendo sí, mira, acá? Pero eh, bueno, son, son son pocas todavía digo, en sí, relación primero con... Primero y principal, este, estamos haciendo la visita a los distintos sindicatos esté pidiéndome reunir con la conducción para llevar adelante y postrar el protocolo, que eso lo vamos a poder conversar otro día si vos querés, sí, sí, que, es que te lo cuente detalladamente, entonces llevo el protocolo y ahí comenzamos a ver. Hay sindicato que cuando ingreso me dice Y acá, por razones de género, no va a haber inconveniente porque no tenemos ninguna mujer. Ah, claro. Ajá, uh -huh. este, y no tenemos a ninguna compañera compañero del colectivo. No, no, no, acá somos todos hombres. Mamá, bueno, mira. es hora de romper esto. Necesita el sindicato de meter mujeres ¿Totá? y estamos en ese caminito de invitar a que se metan. En otros casos, eh, para el grupo de mujeres, para cuando empezamos a funcionar, yo le pedí a cada uno de los sindicatos que mandara a sus mujeres que tuvieran en la conducción. Y si no hay ninguna que sí, sí. manden alguna afiliada, que no haya, que en ese momento que manden alguna afiliada para que viniera a participar, que la cubrieran sí. con una licencia gremial o algo, y que pueda venir a, a participar en las reuniones sí. Y así poquito a poquito Vamos claro. caminando Lo que pasa que hay que incentivar nombre. Claro, incentivar a que las mujeres Participen dentro de los sindicatos sí. eh, mucho, mucho más sí, Lógicamente, pero yo digo que Bueno, ahí ahí tenés retos Y desafíos ¿Por Totalmente. qué? Porque los sindicatos Se tienen que, que constituir En un equipo en un Perdón, digo, en un vínculo O un vehículo para avanzar en la igualdad de género y, y sobre todo también pensando, ¿no?, en mejorar las condiciones de, de vida y de trabajo de las mujeres trabajadoras. Digo, te, pues hay supuesto, un reto yo... importante y un desafío, pero hay, claro, que, hay que, necesariamente, las mujeres tienen que, que participar más de, de los sindicatos. De, de Así, todo no el hay, bueno, movimiento sindicato. Sí sí, sí, sí, sí. Yo en un momento eh, que... a las chicas les dije y que, que nosotros somos capaces de detectar enseguida cuál es el derecho dentro de, de los sindicatos y dentro del grupo que representa ese sindicato, uh -huh. cuál es el derecho que le está faltando a la mujer. Somos las primeras en darnos cuenta. Sí, y ese, ese derecho que tenemos que conseguir porque hay una necesidad claramente planteada, hay que acercarlo a la conducción. Uh -huh. Y uno de los principales es tener una voz y un, una persona mujer dentro de la conducción que nos ampare, que nos escuche y y que lleve la voz femenina dentro sí. del sindicato. Sí, y la importancia, es sí, la importancia eh, de la perspectiva de género en la y conducción de un sindicato. Nosotros tenemos que abrir el abanico, sí. eh, acá tenemos que estar todos todas las personas representadas, porque todas las personas nos debemos un trabajo y sí. tenemos que tener un sindicato que nos respalde Total, y tenemos que estar ahí representada y bueno, eso es lo que estamos haciendo bueno, en cada una de las visitas sí, es, el, es el camino que está por delante por eh, Marcela eh, se, ha, se han ha obtenido avances pero todavía falta mucho y falta, lo sabemos, y, lo sabemos en hay... todos los ámbitos pero me quedé realmente yo queda cuando me dijiste que el gremio SADOP a nivel nacional después de 76 años recién tiene una mujer en la conducción, la verdad que sí. cuando justamente hablamos de un gremio mayoritariamente de mujeres. No, Nuestra compañera, compañera que... Marina Javier Guerri va a ser la nueva secretaria, ya bueno, es. ahora ya asumimos es. dentro de un mes y eh, está obteniendo lugares importantes, también tiene una una silla dentro de la conducción de la CGT eh, nacional y bueno, eso es importante porque estamos eh, irrumpiendo lugares donde antes eran solamente gobernados por hombres. Sí, bueno, y eso es, es el desafío, es el desafío Exacto. que se viene. Exacto. Marce, otro día te voy a invitar para que me cuentes detalladamente lo del protocolo. Perfecto, eh, perfecto. Ahora se nos va el tiempo, así que te agradezco estos minutos con tu tiempo, mujer, y nos vamos a estar viendo pronto. Gracias. Bueno, saludos a todos y muchas gracias, me encantó. Eh, eh, poder hablar contigo La próxima con te venís a la radio y charlamos tranquilo. Me voy hasta allá, sí, un abrazo no. enorme abrazo Marcela, chau chau Chau, hasta luego Música a vos.